Continuamos aquí en línea de dos. Estamos hasta la hora 19 por LU32, Radio Coronel Olavarría, AM 1160. Y como habíamos adelantado en los títulos al principio del programa, vamos a saludar, nos está escuchando del otro lado de la línea, uno de los padres del rock argentino, uno de los fundadores del rock nacional. Estamos hablando de Rodolfo García, baterista de Almendra, que muy gentilmente nos ha atendido. Porque ha sido una semana, la verdad, muy triste. Una semana muy difícil. Hoy es un programa también especial, a pesar de que Línea de Dos mantiene su temática de siempre. Es un programa distinto porque se nos ha ido un grande de la música, de la música popular argentina. Eh, yo eh, lo llamo así al flaco: un grande de la música popular argentina.、Eh, un icono del rock nacional.、Eh, uno de los fundadores de este género、eh, en nuestro país. Un poeta. Un tipo que le ha dado a la cultura argentina muchísimo realmente y se nos ha ido el Flaco Spinetta.、Eh, físicamente se nos fue, porque va a seguir vivo en el corazón de todos los que alguna vez lo escuchamos y que, bueno, nos emocionamos con él y aprendimos y llevamos sus letras a lo que nos ocurre a diario、eh, en la vida, ¿no? Y、eh, qué decir de, de aquella generación que. Creció con almendra, que transitó la adolescencia, que es una etapa tan particular de la vida, con, escuchando almendra, después a pescado rabioso. Bueno, el flaco se nos fue, lamentablemente ha fallecido esta semana, por eso ha sido, han sido muy tristes estos días.、Eh, y queremos homenajearlo de la mejor manera, queremos recordarlo、eh, charlando, conversando y compartiendo anécdotas. Con quienes、eh, compartieron muchas horas de su vida con él, como es el caso de, de Rodolfo García, baterista de Almendra, que, que lo conoce al flaco desde, desde pequeño. ¿no? Rodolfo, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, imagino que ha sido una semana bastante difícil, n o triste para usted, por la partida de bueno, un amigo, alguien que ha compartido muchos momentos, sobre todo de su juventud. Con aquella exitosa banda pionera fundacional del rock nacional como Almendra, Rodolfo. Sí, sí, bueno, realmente todavía sigue costando sobreponerme a, a esta triste noticia, ¿no? Que nos llegó hace un par de días y gente, yo dolor, ¿no? Muy difícil aceptar la, la desaparición de una persona tan querida que ya de, de tantísimos años, s ¿Usted cómo, cómo se entera, Rodolfo, de la noticia? Bueno, yo,、eh, a mí me, me avisó.、Eh, tenía previsto ir a visitarlo al Flaco, a la casa, el día siguiente de que me dieron la noticia.、Yo、estaba aquí en mi casa, a pocos minutos de ocurrido, me llamó el Mono Fontana, un amigo también, que ha, ha participado en varios proyectos de, del Flaco. Me llamó para darme esa triste noticia. ¿no? ¿Usted lo estaba viendo seguido al Flaco, Rodolfo? Lo había visto la semana anterior, había estado、eh, un día antes de que le dieran el alta en el sanatorio, estuve ahí en el sanatorio con él. ¿Y cómo, cómo lo había encontrado? Lo encontré, bueno, en el, estaba un poco físicamente desmejorado respecto de la vez anterior que lo había visto, pero estaba muy bien de ánimo, estaba haciendo todo, digamos, todo, todo, tratando todas las indicaciones de los médicos y demás,、eh, por lo que yo pensé que, bueno, que i n sabía que iba a ser un. Tratamiento bastante largo, este, estaba seguro, convencido de que realmente iba, iba a superar este mal momento y iba a poner bien. n o Por eso, la, cuando me llamaron a darme esta triste noticia, bueno, el golpe fue doble, no, no lo esperaba para nada. Imagino. Y usted hablaba recién del optimismo del flaco Rodolfo y a la distancia, sin conocerlo, sin haber tenido ese placer. De conocer al Flaco Spinetta.、Eh, el otro día también estaba viendo, lo estaba viendo usted, que estaba en un programa de televisión, Duro de Domar, donde estaba mostrando una faceta del Flaco que era muy divertido, muy alegre.、Eh, la verdad que tenía una visión muy optimista de la vida. Y bueno, ahora con esto que usted me agrega recién, era un poco así también el Flaco, ¿no? De, de siempre verle el lado positivo a las cosas, Rodolfo. Sí, sí, realmente era así. Un tipo que tenía muy, muy buen humor, un humor muy. muy... Muy especial, ¿no? Este, este por, por, por, por veces medio bastante influido por, por un amigo que teníamos de hace muchos años, que, que la gente lo conoce como el doctor Tangalanga, por ejemplo. Era que eso, periódicamente hacíamos reuniones en la Casa del Flaco donde lo invitábamos, y cenábamos y después este, contaba cuentos, bromas, bueno, ese tipo de humor así medio bizarro, era. Al Flaco le encantaba y bueno, era, era como una especie de código entre, no solamente entre Flaco, sino una serie de amigos que teníamos en común. ¿no? La verdad, Rodolfo, que, que lo del Flaco, la obra del Flaco,、eh, ha sido increíble realmente, porque a cuántos músicos. Ha influenciado, uno ve hoy entrevistas a músicos realmente importantes, ya sea de rock pesado, de rock clásico,、eh, de géneros musicales que por ahí、eh, no tienen mucha similitud con el rock,、eh, y sin embargo, todos, pero todos,、eh, de alguna u otra manera, en algún momento de su crecimiento musical y artístico, han sido influenciados por, por el Flaco Spinetta. La verdad que la obra de, de Luis. Ha sido increíble, Rodolfo. Bueno, él es un músico originalísimo, ¿no? Este, ya desde los comienzos, ya sus primeras composiciones estaban muy por encima de, del estándar de, del resto de los músicos, sin por eso querer menoscabar a otros músicos, pero me refiero sobre todo al tema de la originalidad. El, el, el tipo absolutamente original en sus letras, en sus melodías, en sus armonías, ¿no? Este, capaz de a escribir r ...de una poesía absolutamente hermética, ...y también o contar una historia ...que es como la del Capitán Beto, por ejemplo, que es algo de, de, bueno, lindo, pero de una simpleza de, fácil de comprender, ¿no es cierto? Eh, eh, sí, es un tipo versátil, es un tipo, no sé, yo creo que es, es, es un c i p o cumbre de, para la cultura argentina y para la música en especial. Más allá del género, n o yo、uh -huh. creo, que, creo que. Me, me comprenden las generales de la ley porque soy amigo de él h a c e tantísimos años, pero yo creo que está muy por encima de, de, de la mayoría de los músicos. Es un, un tipo que, no sé, vamos a, a extrañar su, su presencia por, por muchísimo tiempo, n o es un, irreemplazable, me parece a mí. Eso obviamente influye en otro s músico, s creo que debe ser el músico. ...más Respetado por sus propios colegas, ¿no es cierto? Que siempre, colegas, lo sabemos, somos humanos y sí, sí. siempre por ahí encontramos defectos, i t cositas, cosas que no nos cierran del todo y demás. Sin embargo, respecto del Flaco, creo que es unánime, ¿no? Nadie、sí. tiene nada que decir en contra de él ni de su obra artística. Yo creo, Rodolfo, perdone que lo interrumpa,、eh, es una opinión personal. Creo yo que el Flaco Espineta y Papo son los dos tipos más influyentes. En la historia de, del rock nacional. No sé si usted piensa lo mismo. Sí, cada cual e n lo suyo. Yo creo que. Yo, yo creo que, que. Sí, que por esto querer hacer este, un, un ranking, porque en, eso, en, en los grandes no hay. Este, no se puede decir este es el mejor. Quiero decir, en el fútbol, decir. Eh, eh, Pelé era mejor que Maradona,、sí. o Messi es mejor que Maradona y Pelé. Otro, es decir, Estamos hablando ya en un, en un rango. Tan alto que no hay uno mejor, ya entra ya en el terreno de, del gusto personal. n o、sí. Yo este, personalmente creo que el Flaco, por, por todo lo que se i n s t i ó por la larguísima carrera, por su postura ante la vida, ante los medios, ante el medio,、eh, es, es como un ejemplo insustituible eh, eh, y me parece que incompara, incomparable, n o、uh -huh. sin por eso dejar de reconocer los m é r i t o s de papo y de tantos otros de charlie de t o n é v i a este es un país que ha dado figuras rollantes ¿no? estas figuras que yo te acabo de nombrar cualquiera de las figuras que acabo de nombrar todo latinoamérica no vas a encontrar a ninguno que se asemeje por ejemplo ¿no? podría extender también a, a otros continentes ¿no? un país que Tejeado. Estamos hablando de la música, pero lo podemos entender, extender n n t e e e d r a la plástica, a la literatura, a la teatral, a casi a una infinidad de cosas. No, a veces no lo valoramos porque lo tenemos tan cerca、sí. y tan palpable y no que no, no lo valoramos, pero es realmente el flaco. Me parece que es un brillo. Rodolfo,、eh, vamos a remontarnos a la juventud o a la adolescencia.、Eh, Emilio del Guercio, e l m i r o Molinari y el flaco Luis Alberto Espineta,、eh, tengo entendido por lo que he leído, por lo que me han contado, que iban al mismo colegio, pero no usted, Rodolfo, no, no, que, no. que sí vivía en el mismo barrio. Cuénteme、claro. un poquito,、eh, por ahí ya lo ha contado muchas veces, pero es bueno siempre refrescarlo porque es realmente una linda historia, porque、eh, nos gustaría escuchar una vez más、eh, el nacimiento de Almendra, cómo se forma. Una de las bandas fundacionales del rock nacional, aquella primera reunión, aquel primer encuentro, ¿qué r e c u e r d a Rodolfo? Bueno, básicamente éramos, había dos grupos, Luis y yo estábamos en un grupo así también del barrio y eso, ¿no? Emilio, Delmiro y otros, otra gente amiga eran todos compañeros del, del mismo colegio, de la acá, este, católica de acá del barrio. Eh, compañeros en el colegio y bueno nosotros ensayamos en la casa de, de, de, los, papá, de los padres del flaco y, y Edelmiro solía venir a veces a ver los ensayos y después se quedaba nos íbamos a, a tomar un café por ahí una cerveza todo el tiempo hablando de música y demás y bueno q u é se yo nosotros tenemos como cierta cierta Opinión acerca de nuestro propio grupo, no No estábamos muy conformes con el, alguno s de los integrantes y demás. El Edelmiro contaba que le pasaba lo mismo en el suyo, en fin. Y muchas veces la, la, la charla rondaba acerca de eso, acerca de、eh, expectativas que teníamos respecto del futuro,、eh, y que de repente con determinados elementos dentro del grupo va a ser más difícil alcanzar esos objetivos y demás. y hasta que empezó a prosperar la idea de disolver los dos grupos para de los dos, que de los dos grupos quede uno. Bueno, esa fue la idea básica, ¿no? Y así se hizo. Entonces, bueno, quedamos este lado Flaco y yo y el grupo Elmiro y Emilio, ¿no? Y ahí empezamos a armar la banda que tiempo después se empezó a llamar a l m e n o s Estamos conversando con Rodolfo García, baterista de Almendra,、eh, recordando y homenajeando a, al Flaco, a Luis Alberto Espineta. Y Rodolfo, usted sabe que es un, un orgullo muy grande para nosotros tenerlo del otro lado de la línea. Usted es uno de los padres del rock argentino, es uno de los tipos que fundó el rock nacional. Y la verdad que、eh, para quien les habla y para todo el equipo aquí de la radio es muy importante conversar con usted. La verdad que es un orgullo enorme. Eh, me siento emocionado realmente porque estoy conversando con uno de los tipos que fundó el Rock Nacional. Así que es un placer enorme, Rodolfo.、Eh, no le queremos robar más tiempo.、Eh, sabemos que son días complicados porque se ha ido un amigo,、eh, alguien con el cual usted ha compartido cosas muy importantes en la vida. Como es el flaco Luis Alberto e Spinetta, que, como dijimos anteriormente, va a seguir vivo en el corazón de todos aquellos que alguna vez escuchamos un tema de él y que nos emocionamos con su obra musical. Rodolfo,、eh, quisiera también que nos cuente un poquito cómo. cómo、eh, a ver, o cuál es su vinculación hoy por hoy con la música, con el rock nacional. Me gustaría preguntarle también si. Bueno, le gusta、eh, el rock nacional de la actualidad, las bandas nuevas. Eh, si le gusta lo, lo que se está escuchando en estos momentos, sí, sí, sí, yo、eh, sigo escuchando. Bueno, cada vez, digamos, el espectro Así de música que a uno le gusta con el correr de los años se va ampliando. No se circunscribe solo a, a escuchar rock nacional. Yo, bueno, desde hace muchísimo tiempo, ya de las épocas de la Almenda, con el Flaco y todo, escuchábamos diferentes pues, géneros musicales, ¿no? Pero bueno, últimamente también se amplía aún más. Yo sigo escuchando rock argentino, q u é s é yo, de, de, de, digamos, de lo, lo más importante que escucho actualmente, de es decir, sigo pensando que lo más importante que se está escuchando últimamente son artistas que vienen ya de, de, de años de, de trayectoria, ¿no? históricos, bueno, el taco, Charlie, Solito, los divididos, Catupecumacho también es un grupo que me, que me gusta, me gustan otros grupos como Pez, por ejemplo, p e r o a r e c e que recupera lo mejor de, de los años 70 y l l e a a e s un no, muy actual. Y después soy optimista respecto de bandas nuevas,、Yo、estoy trabajando bastante en producción, en este momento, por ejemplo, estoy produciendo un concurso en el Bar La Perla, el histórico Bar La Perla acá de Buenos Aires, donde se... la balsa que es un concurso dos días domingos para bandas nuevas s o n tres bandas cada cada domingo jurado desnotable s por bandas del mes y la, la, la que gane todo el concurso entonces estoy en contacto escucho permanentemente todo ese material que me llega noto que hay una evolución respecto de lo que pasaba hace 10 o 15 años atrás ¿no? me pone muy contento creo que hay gente que está tratando de buscar otro lenguaje se preocupa más por p o n a r mejor a diferencia por ejemplo de, de otras cosas que uno escucha por radio que ya, ya que tienen un poco más de cartel digamos pero que solamente están a, a la venta del disco ¿no? a los mineros、eh, confío mucho en, en Que están surgiendo ahora. Bueno, Rodolfo García, muchas gracias. ¿eh? Hablamos con el baterista de Almendra, homenajeamos al flaco Luis Alberto Espineta, lo recordamos de la mejor manera. Lo vamos a despedir, no queremos robarle más tiempo. Simplemente me gustaría preguntarle ya para cerrar,、eh, Rodolfo: si usted tuviera que elegir un tema de Almendra para escuchar ahora, para recordarlo al flaco, el tema de Almendra que a usted más le guste. Eh, ¿Cuál sería? Así nos, nos despedimos con ese tema, Rodolfo.、Eh, a estos hombres, dice, el primer disco. Bueno, nos vamos a ir con ese tema, Rodolfo. Le agradezco bueno, muchísimo. Le mando un abrazo、bien. grande, maestro. Y ha sido un gusto bueno, conversar con usted. Bueno, lo mismo. Gracias por, por esta charla. Hasta pronto.、Chao.